Porque cuando el sol sale, sale para todos. Discriminación cero. Una semana más en Discriminación Cero junto a Diana González. Buenos días, Diana. Buenos días, Raúl. Feliz domingo. Igualmente. ¿Y el Día del Padre qué tal, bien? n o Pues bien, con los papás, ¿no? A los que tanto queremos y a los que tanto tenemos que agradecer. Fenomenal. Vamos a dar paso a nuestros invitados porque hoy seguimos hablando de discapacidad y trabajo, ¿no?、Uh -huh. Efectivamente, lamentablemente, tenemos que seguir denunciando que las personas con discapacidad sufren una discriminación constante dentro del mercado laboral, que lo tienen muy difícil, que hay muchas barreras a las que tienen que enfrentarse y que se. Seguir luchando en pleno siglo XXI. Contamos con el testimonio de, de algunos compañeros de la Organización Impulsora de Discapacitados, de la OID. Ya saben, esta asociación benéfica lleva 26 años luchando por la integración de las personas con discapacidad. Ellos tratan de combatir la discriminación ofertando puestos de trabajo. La inserción laboral es la base fundamental para que las personas con discapacidad puedan integrarse plenamente en la sociedad, porque si no hay trabajo, no hay opción de vida digna. y Y bueno, con ellos vamos a charlar y vamos a conocer esas experiencias、eh, personales, esos testimonios reales de personas concretas que han sufrido la discriminación en sus propias carnes. Raúl. Pues vamos allá, vamos a darles paso. Si te parece, vamos a conocer a nuestros invitados de hoy. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Miguel Ángel Sánchez. Él es, pertenece, es compañero de la OIC en la delegación de Cádiz. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días, ¿cómo estamos? También tenemos、eh, al otro lado de la línea telefónica a José María Rodríguez, es delegado de la OIC en Almería. Buenos días, ¿qué tal? Hola José María. Bueno, pues entre los tres、eh, vamos a charlar un poquito. Vosotros estáis al frente de esas delegaciones. Tenéis trato directo con muchos compañeros、eh, de la Organización Impulsora de Discapacitados y con gente que día tras día llama a vuestra puerta pidiendo esa oportunidad laboral que parece que el mercado les niega. Miguel Ángel, tú ya llevas、eh, muchos años dentro de la OIT, ¿verdad? Pues sí, ya son 16 años de, de pelea. Imagino que muchísimas historias las que podrías contar y que conoces de primera mano el testimonio de muchas personas con discapacidad que no lo han tenido fácil en su vida, ¿verdad? Pues sí, desafortunadamente así. Actualmente, entre los compañeros、eh, de Cádiz, imagino que hay personas con diferentes tipos de discapacidad, ¿verdad? Sí, hay de, todo, de todos los tipos: t e e n m o sensoriales, s tenemos físicos y tenemos psíquicos, de los tres grupos principales. La discapacidad psíquica, una quizá de las,、eh, de las que sufren ¿no? mayor discriminación y a las que peor mira la sociedad. Pues sí, empezando por el paladín de la integración social, que son los señores de la ONCE, que son los primeros que discriminan tajantemente a los lo psíquicos.、Uh -huh. ¿Cómo es、eh, tu experiencia día a día con estos compañeros? Pues la verdad, que es bastante reconfortante, porque. A pesar de todos los problemas y a pesar de que muchas veces cuando tienen una duda tienes que explicársela 40 veces, pero una vez que han entendido una cosa ya no tienes que volver a explicárselo los, los restos. Al revés, como tú te confundas, te corrigen ellos.、Uh -huh. Estáis hartos de, de presumir ¿no? que hay que adaptar las necesidades a cada persona porque somos todos personas diferentes y cada uno, bueno, pues tenemos unas capacidades diferentes, ¿verdad? Hombre, sí, aparte de que lo más. gravoso Y lo más agravante de, de esta vida es que entre nosotros, que ya sufrimos una cierta marginación, unos más y otros menos, pero que s、si、sufrimos eso en nuestras propias carnes, que、claro, ahora nosotros nos pongamos a autodiscriminarnos porque uno es más alto y el otro es más guapo.、Uh -huh. Entre vosotros reina ese sentimiento, ¿verdad?, de pequeña, gran familia y entre todos trataros de apoyar y salir adelante juntos. Pues sí. Sí, la verdad es que sí, aparte que luego ve la evolución de, de los compañeros, sobre todo los psíquicos. Yo tengo aquí compañeros que cuando empezaron a trabajar、uh -huh. no sabían ni ajustar sus cuentas, ni sabían. es que no sabían ni contar, no podían ir a comprar porque los engañaban. Sí. Y poco a poco han ido aprendiendo a ajustar sus cuentas y ahora van, compran y no hay quien los engañe. Es increíble la evolución, ¿verdad? Cuando a una persona se le da una oportunidad. Pues sí. Eh, Miguel Ángel, tú, como responsable de la delegación,、eh, imagino que también charlarás mucho con sus familias, ¿verdad? Sí. ¿Qué te dicen ellos? ¿Cómo ven a sus familiares que, que bueno, que una vez que han entrado dentro de la OID、eh, están viendo ¿no? esa evolución y, y cómo cambian las personas, cómo se desarrollan profesionalmente y día a día, pues eso llena muchísimo. Pues sí, sobre todo, lo que más me sorprendió las primeras veces era cuando me decían, hombre, es que gracias. a la paciencia que, que, que tenéis, pues habéis conseguido que, que mi hijo mi hermano, y muchas veces son hermanos、uh -huh. que están a cargo de, de estos compañeros, sea, sea capaz de, de arreglar sus cosas y hacerse su vida tranquilamente, y de hecho, y haberse independizado, dejar de vivir con sus hermanos mayores y, y estar viviendo en sus casas y llevar su casa a sus casas ellos tranquilamente. Eso es algo que, que me soléis contar los compañeros de la Organización Impulsora de Discapacitados y que llama muchísimo la atención, ¿verdad? Cómo a raíz de ese trabajo, de esa oportunidad laboral,、eh, cambia la situación familiar de, de estas personas. Pues lo que tú dices, la, la crisis eh, eh, que vive todo el país y que afecta efecta, efectivamente a todas las personas、eh, que no tienen una oportunidad laboral, pero que tampoco tienen esa forma de, de relacionarse ¿no? y aprender a, a ser un poco más autónomos cada día, llega con. Con esa oportunidad laboral, con este nuevo trabajo, y veis que, que incluso se independizan de, de sus familiares y comienzan a, a formar una vida independiente. Sí, sí, además con todo, con más interés muchas veces que, que personas que están aquí con el tema de, de exclusión social, que muchas veces están po, porque no tienen otro sitio donde estar y, y están más buscando dónde irse que dónde quedarse.、Uh -huh. Pero sin embargo, estos compañeros son. Piedras fundamentales de, de, de la formación del equipo. ¿eh? Uh -huh. José María, tú eres el responsable de la delegación en Almería.、Eh, compartes totalmente ¿no? la opinión con,、eh, con Miguel Ángel. Estoy de acuerdo al 150% con él,、uh -huh. en su opinión. Es、eh, muy gratificante ver la, la evolución de, de los compañeros, pero imagino que, que al principio es difícil, ¿no? porque son personas que su discapacidad les ha hecho vulnerables y a los que la sociedad ha maltratado llegarán、eh, con muchos recelos, imagino, ¿no? a la sí, hora de, de entrar. Llegan, llegan con el miedo de cómo me van a tratar,、eh, qué es lo que van a querer de mí,、mmm, cuándo puedo trabajar, cómo puedo trabajar. Y claro, tú les das desde mi parte, por ejemplo, todas las facilidades del mundo y se quedan sorprendidos porque dicen, ¿cómo puede ser que, que me pidan trabajar pero que no me exijan?、Uh -huh. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, es, es sorprendente porque dice, claro, tú les dices, no, tú puedes empezar cuando quieras, terminar cuando quieras, el día que tú te encuentres mal porque tu enfermedad no te lo permita, puedes, puedes quedarte en casa. O sea, Y ellos mismos dicen, pero bueno, estoy trabajando, ¿dónde estoy? Es, es realmente bueno, sorprendente, por no calificarlo de una manera mucho más despectiva,、uh -huh. el que personas que con capacidades diferentes, como hablamos, con condiciones diferentes, con circunstancias diferentes, que al final son las que tenemos todos y cada uno a lo largo de nuestra vida,、eh, se encuentren. Pues、eh, en esa situación, ¿no? que se sorprendan de que haya una organización como la vuestra, como la UIC en este caso, que se adapte a sus circunstancias y que no les ponga impedimentos a la hora de, de bueno, tener que faltar por una consulta médica o de tener que estar unos claro, días es de descanso porque un, su salud no se lo permite. Es fundamental. Yo considero personalmente que si tú les das todo el apoyo y toda la comprensión para que ellos se puedan dar, desarrollar dentro de sus posibilidades. Eh, ellos van a dar todo, o sea, y te van a dar todo lo que, lo que, esté, lo que esté en su mano. Al contrario que si tú les empiezas exigiendo y con unas pautas y con unas. Pues las personas se retraen, tengan discapacidad o no tengan, y, y no dan todo lo que tienen.、Uh -huh. Eh, imagino que bueno, con el paso del tiempo,、eh, la confianza, esos vínculos se van creando entre los propios compañeros y serán muchas ¿no? las historias o anécdotas.、Eh, tampoco me gusta llamarlas así porque cuando una persona lo ha pasado mal no tiene nada de anecdótico, pero que os habrán contado esas experiencias、eh, de la realidad que se han encontrado、eh, a lo largo de sus vidas cuando han ido a buscar un, un empleo. Sí, sí, yo tengo casos porque no solo. No he estado solamente en esta delegación, he estado en otras delegaciones、uh -huh. de gente que ha ido a pedir, ya sabemos dónde, a la Todopoderosa 11 Trabajo. Sí, ya te llamaremos, no, no das el perfil. O sea, ¿por qué esa persona no da el perfil si es un discapacitado? O sea, no lo entiendo. Yo personalmente no lo entiendo. No entendemos esa discriminación dentro de los diferentes tipos de discapacidad, ¿verdad? Claro, claro. Miguel Ángel, ¿qué tienes que decir tú al respecto? Pues que es un hecho constatado que la ONCE no, no admite psíquicos bajo ningún concepto, sea el grado de, de discapacidad que tengan, no los quieren para vender, ya se puedan poner en cruz o en raya. Y, y lo que a ellos les sorprende es que nosotros no solo que lo admitamos, sino que、pues、yo sí les suelo decir, mira aquí, yo te abro la puerta, tú la mantienes abierta y tu jefe eres tú.、Uh -huh. Esa, esa responsabilidad, esa confianza que se deposita en el, en el trabajador,、eh, imagino que, que es vital para el día a día. Sí, sí, además que es una cosa es que al principio, sobre todo los que no tienen referencia anterior porque vienen sin conocer a nadie,、eh, se quedan mirándote con cara de perplejo, pero los que ya tienen referencia porque vienen recomendados por otros compañeros y eso. Uh -huh. Me miran como diciendo, pues si ¿sí、eres c a r si será así, porque de hecho es que luego ven que los, los compañeros que han estado ellos con los, en los colegios y demás,、sí. y que han evolucionado como han evolucionado, y que son capaces de defenderse, personas que son completamente, que no son capaces de relacionarse con nadie, que les cuesta trabajo hasta hablar, y que se, y que se desenvuelven con toda la tranquilidad y con toda la confianza del mundo. Eh, al paso de un poco de tiempo tampoco d e inmediato, ¿no? porque estas cosas son largas y,、claro. y, y, y duras de, de llevar, pero bueno, se consigue. Aparte de, de esa evolución a nivel profesional, esa es otra muy a tener en cuenta, ¿no? la, la personal. Imagino que entre vuestros compañeros,、eh, vosotros mismos quizás, no lo sé, hayáis vivido esa situación ¿no? de, de uno encontrarse anímicamente mal, como tú dices,、eh, retraerse para, para sí mismo, ponerse esa coraza ¿no? que, que impida que te hagan daño porque ya lo has sufrido con anterioridad y ver viendo cómo, cómo una persona se abre, cómo confía, cómo, cómo su personalidad cambia, es de lo más gratificante que, que os da vuestro trabajo. Pues sí, yo creo que eso es básicamente lo que,、eh, ese veneno que nos impulsa, a pesar de todas las adversidades, a, a seguir peleando por, por, por conseguir el fin de, de la organización.、Uh -huh. Porque cuando muchas veces te ves muy desanimado y muy... El, el, el acordarte de un compañero de esto que te llegue y te diga cómo estás, te, te da el ánimo que te falta. Claro. José María, imagino que, que en tu caso el sentimiento es el mismo, ¿verdad? Sí, un, una tímida sonrisa, una gran sonrisa, un hasta luego, mañana nos vemos, en fin, esas pequeñas palabras o frases que a todos nos parecen frases hechas, pero que salen de la boca de una persona con discapacidad y que te dan ánimos todos los días, es, es un,、no、sé, una manera de pagarnos. Desde luego, uno se tiene que ir a casa con, con la conciencia muy tranquila y con, y con el, esa satisfacción ¿no? que, que da ese trabajo cuando no solo se piensa en los objetivos profesionales o empresariales, digamos, sino también en las personas. Sí, sí, yo considero que, vamos a ver, todos tenemos una meta en esta vida y por bien o por mal en esta vida es el dinero, pero aparcamos lo material y ponemos lo, lo personal. Y estamos en un trabajo en el que te vas más pagado por la parte personal que por la parte, por la parte económica, por lo menos en mi caso. Miguel Ángel, imagino que, que, que coincides con tu compañero, ¿verdad? Plenamente, plena y absolutamente. La integración、eh, en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los sectores,、eh, pasa pues, por esa normalización, por esa concienciación que la sociedad tiene que poner mucho empeño para llevar a cabo. Pero es que sin una oportunidad laboral, si no hay trabajo que nos permita vivir con dignidad, es muy difícil ¿no? eh, disfrutar de, de otros aspectos de la vida. No, es que es casi imposible, porque una persona que no puede desarrollar una actividad. Y que a, a la vez no es capaz de poder ser autosuficiente, pues lo tiene muy difícil para desarrollarse en cualquiera de los aspectos de, de una persona, porque una persona se desarrolla interiormente y exteriormente,、uh -huh. y tanto uno como otro se ven mermados. De hecho, cuando una persona tiene expectativas de futuro, sale a la calle o se levanta de la cama con un semblante. Que no tiene nada que ver con la persona que e ve su, su futuro cerrado o cortado.、Mm -hmm. Además, la OIT presumís、eh, no solo de pensar en estas personas, sino también en todas las familias ¿no? que están detrás de esos tra de trabajadores, de esos compañeros que forman parte de la organización. Yo puedo ser una persona con discapacidad que esté trabajando, pero estoy dentro de una familia. Las personas más cercanas a mí también、eh, se ven beneficiadas de este trabajo y también mi, mi actitud es para con ellas, ¿verdad? Por supuesto, aparte sí, sí. que hay veces que a lo mejor ha habido algún problema con algún compañero, a mí me ha pasado aquí, por, porque ha discutido con otro, ha dicho, pues ya no vendo que esto e es el otro, y en, me han llamado los padres. Hombre, habla con él, porque es que aquí en la casa ella se ha acostumbrado a estar en la calle haciendo sus cosas y encima trae un, una ayuda para la casa, pero no es por la ayuda, es, es porque se pone insoportable. Y claro, una vez que se han acostumbrado a tener una actividad,、uh -huh. Si los lo deja en stand-by, pues la verdad es que. Es lo más duro, es verdad, psicológicamente. Cuando uno está acostumbrado a trabajar y, bueno, un problema de salud o. O cualquier cosa, porque lo que tenemos que tratar de concienciar a todas las personas que nos están escuchando es que la discapacidad es algo que de repente puede aparecer en tu vida. Que no es algo con lo que algunas personas nacen, sí, esos son algunos casos, pero mañana yo puedo tener desgraciadamente un accidente de coche y que una discapacidad venga a mi vida y durante estos 29 años no lo haya tenido. Entonces,、eh, todos tenemos que ser conscientes de que en un momento dado nuestra vida puede cambiar y que esto es algo necesario y determinante para la sociedad entera. Sí, sí, y de、también. hecho, yo soy de los que no nací con la discapacidad. La discapacidad me, la discapacidad me vino a buscar a posteriori. Y, y tuve que, primero, que hacerme, hacerme afrontar que eso era así y después afrontar que la vida sigue. Desde、ah. luego. ¿Fue difícil para ti, Miguel Ángel, cuando la discapacidad、eh, llegó a tu vida、eh, cambiar de trabajo? O empezar en, en, un, en un trabajo nuevo, no lo sé. Sí, sí, porque yo el trabajo que desarrollaba no tenía nada que ver con esto y, y cambiar de un mundo a otro es muy duro. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy duro. Dentro de, de la Organización Impulsora de Discapacitados encontraste tu familia, tu familia profesional, porque ya llevas 16 años dentro de la organización. Pues sí, sí, la verdad es que sí. ¿Te jubilarás dentro de la OID?、Eh, yo, mi intención es jubilarme en la OID. Claro. Después de jubilado, sí puedo seguir colaborando en, en la medida de mis posibilidades. José María, en tu caso nos contabas que ahora mismo estás、eh, como responsable de la delegación de Almería,、sí. pero que has estado viajando por otras zonas de España trabajando en otras provincias, ¿verdad? En otras delegaciones de la OIT a lo largo de, de, de toda España. Sí, he empezado, empecé en Ávila, mientras que estaba en Ávila también estaba en Salamanca, y ahora llevo muy poquito, llevo desde, desde enero. En, en esta oficina.、Uh -huh. Imagino que también cambiar de, de residencia cuesta, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. Y más cuando dejas a los tuyos en tu lugar de, de nacimiento, De, de n i más todavía.、Uh -huh. Pero imagino que también es algo que, que te enseña n o y, y que, que curte n o en la vida. Sí, sí, te da, te da tablas, como se suele decir. Has, has conocido a diferentes、eh, compañeros, diferentes trabajadores de la Organización Impulsora de Discapacitados.、Eh, hablábamos eh, justo antes de, de entrar a, a, al aire, ¿no? de estar en directo, bueno, un poquito charlábamos mientras ajustábamos el sonido y demás.、Eh, me cuentas que has conocido a verdaderos valientes, personas muy luchadoras y de las que sin duda tenemos que aprender, ¿verdad? Sí, sí, es sorprendente. Yo tengo、eh, pequeñas anécdotas de estar un niño con espina bífida.、Uh -huh. Estar ingresado en el hospital porque tuvo un problema estomacal.、Sí. Y su, su frase era decirle a los médicos: ¿Cuándo puedo ir a trabajar?、Uh -huh. O sea, estaba muy mal porque realmente se recuperó, pero fue un momento muy crítico.、Sí. Y él, lo, todo su afán era preguntarle a, a, la, a los médicos en, en el hospital de Ávila, concretamente: ¿Cuándo puedo ir a trabajar? O sea,. Decía, y cómo puede ser que solamente esté pensando en cuándo puede ir a hacer su actividad, cuándo puede pasearse por su pueblo, o sea, como esas, muchas más. Testimonios, pues eso, que nos hablan de superación, de valentía,、eh, de luchar por lo que uno quiere y no estar、eh, atado a esa discapacidad o esa capacidad diferente, como nos gusta decir, ¿verdad? Sí, sí, además este, este niño, como que yo le llamo mi niño, porque es mi niño,、eh, con dos muletas, o sea, teniendo sus dificultades para caminar. Y prácticamente teniendo que hacer un sobreesfuerzo porque tenía que salir todos los días a la calle y, y todo su afán era ese. O sea, algo sorprendente. Desde luego es algo que nos invita a reflexionar y a, a replantearnos muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad, Miguel Ángel? Pues sí, la verdad es que sí. Y además, que cuando se conocen situaciones casas y casos así, normalmente nos cambia un poco el concepto de, de la vida y. Y nos pone la escala de valores en su sitio, porque lamentablemente la mayoría de las personas, no sé si por soberbia o por prepotencia, tenemos la escala de valores, entre otras cosas también por la ayuda de la publicidad, pero、sí. la escala de valores la tenemos muy cambiada.、Uh -huh. Y las cosas que realmente son importantes las la obviamos hasta que no las tenemos. Desde luego. Miguel Ángel. Eh, tienes aquí los micrófonos abiertos. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a todas las personas que nos están oyendo a, a través de, de esta emisora, de esta radio 4G?、Eh, ¿Qué te gustaría decirles,、eh, sobre todo、eh, bueno, pues, en este aspecto, ¿no? el mundo de la discapacidad, el mundo de, del trabajo para las personas con discapacidad y el papel de, de la OIT que tú representas en, en la provincia de Cádiz? Pues que. A、ah, por ellos que son menos y enclenclen. Y que de rendirse nada. Desde luego ese es. O como dice la Jotica, no hay quien pueda, no hay quien pueda. Desde luego, ¿eh? Ese es el mensaje que, que, que me transmitís.、Eh, bueno, en las diferentes ocasiones que hemos charlado con, con vosotros, con compañeros、eh, de la organización. Nunca hay que rendirse y siempre hay que seguir para adelante, ¿verdad? Pues sí. Eh, José María, desde Almería, ¿tú qué quieres decir a nuestros oyentes? Me voy a sumar a lo que ha dicho Miguel Ángel, y para a trans y para coger impulso. Desde luego. <risa> o sea, siempre para adelante. Desde luego que aún quedan muchas cosas、eh, por hacer ¿no? en, en este、eh, colectivo. ¿no? Eh, las personas con discapacidad、eh, aún sufren muchos、eh, tratos, muchos ejemplos de trato discriminatorio, por desgracia, y es lo que tratamos de abordar a lo largo de, de estos minutos de radio, cada edición, cada domingo aquí en Radio 4G.、Eh, ¿Qué es lo p r i m e r o que e p n s á i s que hay que solucionar cuanto antes? ¿Podéis hablar de.? de...、Eh, yo mismo. Sí. Yo creo que lo que habría que concienciar a todo el mundo es que no hay nadie diferente. Todos somos iguales.、Eh, cada uno tiene su peculiaridad. Y al que le ha tocado tener una discapacidad lo llamamos peculiaridad.、Uh -huh. Y es más peculiar que otro, pero todos somos iguales. Habría que empezar por concienciarnos de eso. Efectivamente. Todas y cada una de las personas iguales. Miguel Ángel. Yo d i r í a una frase que me decía un, un viejecillo que, allí en el pueblo que decía que la mayor riqueza de la humanidad era su variedad. Efectivamente. Y que un mundo completamente monótono o monótono es lo más aburrido y lo más absurdo que p u e d e existir. Desde luego. Tenemos、eh, mucho talento. que Hay que aprovechar, y, y bueno, pues、eh, vosotros, la organización impulsora de discapacitados, dais trabajo ya a 4.000 personas con diferentes tipos de discapacidad a lo largo y ancho de todo el país, más de 100 delegaciones a, abiertas. Vosotros representáis a la provincia de Cádiz y a la de Almería. Imagino que también reivindicáis poder、eh, dar muchos más empleos, ¿verdad? Pues sí, sí todo, el que, todo el que venga viene recibido. ¿Por qué hace falta? Porque desgraciadamente esos puestos de trabajo hacen falta, ¿verdad? Sí, porque además no hay ni, ninguna otra organización que, que se comprometa de la manera que nosotros lo hacemos por sacarlo hacia adelante、uh -huh. y sin discriminar a nadie. En igualdad de oportunidades. Cualquier persona que llegue a la OIT puede ascender profesionalmente o puede encontrar una oportunidad laboral en igualdad de condiciones que, que, que otro compañero. Exacto. Igualmente. Es muy importante, no Todo, todas las empresas o todos los sectores pueden presumir de, de ello, desde luego. Pues no, no es, no es lo normal. ¿Vosotros, en vuestro caso,、eh, como experiencia propia, podéis atestiguar que, que así es? Pues sí, sí, sí. afortunadamente sí. Bueno, pues、eh, me queda agradeceros、eh, en el alma esta、eh, colaboración, este, este testimonio. Y sí que querría bueno, que, que utilizaréis también、eh, este espacio, estos minutos de radio, para las reivindicaciones, porque, porque quedan muchas cosas por hacer, como decimos, y, y hay puntos muy importantes、eh, respecto al colectivo de las personas con discapacidad. Y vosotros, como Organización Impulsora de Discapacitados, lleváis、eh, 26 años、eh, luchando y, y reivindicando qué, qué, qué queremos. Decirle a la sociedad que es necesario que entiendan en este domingo? Pues lo primero y principal es que a ver si por fin lo, las organizaciones políticas dejan de, de utilizarnos como moneda de cambio、uh -huh. y nos miran cara a cara. ¿Tenéis ese sentimiento de que las personas con discapacidad solo cuentan para la foto? Sí. ¿Jos, ¿José María? Sí, igualmente son. El momento político, el momento de me cuelgo la medalla, y en muchas ocasiones con la discapacidad, se, se tiene ese trato por parte de la política, de la sociedad, de, en fin, de las altas esferas. Se necesita un trato más cercano y una, pre, una preocupación más real en, en esta materia. Sí, sí yo, no pido, yo no pido un trato de favor, e s yo pido que se me trate de igual. Y si, y, si, y si yo tengo que saltar 10 metros, que el que venga detrás los tenga que saltar también. Y el que haya ido delante, que lo haya saltado, y si no, que no esté. Esas barreras, ¿verdad? Que, que se encuentran y que, que hay que, que combatir, porque existen. Sí. sí. Y además que se haga en cualquier momento. O sea, no sirve decir,、eh, soy ahora político, me acerco a la sociedad con discapacidad, les cuento lo que quieren oír. Porque sé que me tienen que votar. O sea, que una persona tenga discapacidad、mmm, los cuatro años que duran u a legislatura, no, lo, no el mes o los quince días que duran u a campaña política. Claro, estamos justo además en, en época de elecciones y, y vosotros imagino que os preguntáis n o por esos puntos que hay en los programas electorales en materia de discapacidad. Sí, tantas promesas de cumplimiento de las normativas y de las leyes, pero la LIMI del año 73 todavía no la han aplicado en, ningún, en ninguna comunidad al 100%.、Uh -huh. Y es una vergüenza que luego te vengan diciéndote que si no cumples o dejas de cumplir una norma u otra, cuando los primeros que redactan la norma y luego、eh, se la saltan a la torera son estos politiquitos que padecemos. Desde luego, es que habría que hacer una revisión total de, del sistema. Y en, en cuanto a esta materia, hay mucho por hacer, ¿verdad, compañeros? Pues casi todo. Por hacer o por hacerlo de verdad, más que nada. Porque、pues sí. si lo quieren hacer, pero lo hacen para no hacerlo, mejor que ni lo propongan, por lo menos por mi parte. Ajá. Bueno, pues, pues、eh, sí, Miguel Ángel, perdona. No, no, quería decir que, que estoy de acuerdo plenamente con él, que, que es que es así. Si no, van a, si no van a prometer, si no si van a cumplir, por lo menos que no mientan.、Claro. De, desde luego, imagino que vosotros, como organización impulsora de discapacitados, como entidad, como ese colectivo que ya abarca más de 4.000 personas con diferentes tipos de discapacidad、eh, trabajando desde hace 26 años en este país, tendríais mucho que decir y supongo que estaréis dispuestos a, a reuniros y a, y a proponer a, a cualquiera que quiera escucharos, ¿verdad? Sí. José m a n u e Y más, a mí me gustaría sobre todo recalcar una cosa. Ya. No solamente el, en, en la discapacidad en general. La Organización Impulsiva de Discapacitados está haciendo un trabajo bueno. Está acogiendo a todo tipo de discapacidades, a todo tipo de personas que vienen a pedir trabajo. Por lo menos que nos dejen hacerlo dignamente. O sea, que nos dejen hacer nuestra labor ya que la queremos hacer. O sea, que no nos pongan. Si un discapacitado tiene barreras y encima hay una ONG que quiere quitarle, quitar esas barreras y hacer todo lo posible por dar trabajo, que no nos pongan más barreras. José María Rodríguez, como responsable de la delegación de Almería. También, por supuesto, Miguel Ángel Sánchez, el ex delegado en la provincia de Cádiz, dentro de esa organización, la Organización Impulsora de Discapacitados. Gracias por haber participado en este espacio, Discriminación Cero, en Radio 4G. Gracias a vosotros por dejarnos expresarnos. Igualmente, muchas gracias por dejarnos, por lo menos si alguien nos escucha y sirve de algo,、eh, bien ha sido el rato. Pues nosotros nos tenemos que despedir, lamentablemente nos quedamos e n tiempo. Señores, les emplazo a que nos acompañen la semana que viene aquí en Discriminación Cero, en Radio 4G.